Esta modalidad que fuimos elaborando tuvo que con recuperar antiguas experiencias de trabajo en otras épocas y dado del actual contexto, del actual texto político, más recientemente dicho, tuvimos que recurrir a distintos modos de protección y manifestaciones públicas para evitar no cualquier situación de las archiconocidas, ¿no? tanto infiltración, este, agresiones, como algún tipo de detención ilegal. Por lo tanto, lo que hicimos básicamente fue, primeramente, digamos, si bien hoy está circulando en relación a mujeres, por lo que implica hoy, este 8 de agosto, en relación a los derechos de las mujeres, sin embargo, digamos, viene este, pensándose este protocolo, si se quiere, estos mecanismos de protección, desde, bueno, eh, las primeras manifestaciones, durante el, el gobierno macrista este que fueron aquellas en donde empezamos a reconocer este algunas este antiguas prácticas que estaban retornando entonces bueno primero como vídeo personal es llevarse elementos de hidratación y de cuidado generalmente muchas veces decimos que lleven dos prendas distintas para poder en caso que, que les marquen les fichen les dejen digamos, de ese modo, respirársela, pero bueno, en este momento estamos en invierno, entonces lo que preferimos pensar es, primero, que se mantengan en grupo. Segundo, en caso no poder mantenerse en grupo, ante cualquier situación de detención, lo que tenemos que hacer, esto es siempre, es corriente, es, bueno, tomar nombre de la persona detenida, tomar nombre de por qué se la detienen, este cuál es la situación, este cuando uno es implicado, bueno, dar a viva voz su nombre, identificarse... Recordemos que en estos días, ¿no? En Bahía Blanca se detuvo, creo que a siete mujeres, que se las mantuvo en un calabozo, no en un calabozo, en un patio, al aire libre, durante la noche, este, en una situación de, de completa ilegalidad, este, porque están haciendo pintadas casilleras por el 8 de agosto o sea, para la, justamente por la ley de, de interrupción voluntaria en el embarazo. Sí. Eh, y el Santa Fe sucedió que unos jóvenes fueron atacados y agredidos, vez no por fuerzas policiales, nosotros ocupamos la pensar la protección y tanto fuerzas policiales. Aquí se jugó otro sector, que no sabemos quiénes son, pero se identifican con vecinal, partido vecino, pues, tío, partido Nacerio Ndini, que atacaron a golpe y borriscones a un joven. Nuestra intención es la siguiente, primero, bueno, Lo que habíamos mencionado en cuanto a lo personal, siempre tomar nota y nombre en caso de una detención, tanto de las personas que son detenidas como de los agentes que son este, actuantes. Al mismo tiempo, filmar, que no es ningún delito, que no, no en fin, corremos riesgo que la cana de como nos caga pato nos rompa el equipo, no sea el celular, lo que sea, pero sin embargo tenemos que saber que tenemos todo el derecho a nuestro favor cuando vamos a filmar un operativo eso no también es jugosa de las recomendaciones así que bueno dado que es transitación se da en buenos aires este con se espera ¿no? dos millones de personas que están este, peleando y luchando a favor de la, de la despenalización del aborto en favor de dejar de lado la clandestinidad y sus altos costos a, a nuestras poblaciones digamos la idea es mantenerse en grupo insisto En caso de no poder hacerlo, de separarse, bueno, buscar algún referente, acercarse a distintas carpas, porque hay carpas de distintas organizaciones, entre ellas también va a una carpa de la FDH, donde va a haber distintos militantes auxiliando y ayudando ante cualquier situación o necesidad. Este, referirse a, a distintos referentes políticos que están en juego en este momento, ¿no? Que eso, la, la gente que digamos, sabemos, esto está organizado, digamos, eh, más allá que son insisto, cerca de 2 millones de personas las que se esperan, los referentes militantes están en contacto unos con otros, ¿no? Por lo tanto eh, se pueden contactar y entonces una persona que se desoriente, se pierda de cualquier provincia de cualquier ciudad de país, puede llegar a ser ubicada este por su referente mediando algunos militantes. O sea que si la situación en forma de eh, circulo lo más rápido posible y los datos personales de las personas en juego, y de ese modo puede pues, protegerse ante cualquier accionar policial de los que lamentablemente estamos acostumbrados.